l Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. ¿Donde, donde、no、llegan los ojos? En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el u l t i m a La noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Bermejo, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay. En el Valle de Calamuchita. Será la tarde en p a r a n á e l crepúsculo en Esqueli, en Formosa, la madrugada en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte. Por extraño que parezca, desde todos estos puntos y en esos tiempos terrestres se emite nuestro mensaje con destino, el confín del universo. En procura de alguna otra comunidad como la nuestra, Que pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad. En Internet se difunde nuestro mensaje a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, QSP más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J.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 Al encarar el hallazgo de una teoría unificada completa que describa todos los fenómenos del universo, existe, no obstante, una paradoja fundamental en nuestra búsqueda. Las ideas perfiladas sobre las teorías científicas suponen que somos seres racionales, libres para observar el universo como nos plazca y extraer conclusiones lógicas de lo que veamos. En tal esquema parece razonable que podríamos continuar progresando indefinidamente, acercándonos cada vez más a las leyes que gobiernan el universo. Convertirnos en Olias of San Hilo, por decir un personaje, y sondear, entre otras cosas, en la canción del Océano. Like、Climb summer mornings and tell me of days past. We all sing of the praises of love, and is one hand raised high in the dark. Total relating, a p p o i n t i n close factors o r what we regard as the answer lies there, and is one hand raised high in the dark. There stands lion's to armor to build a ship holding within all we hope Mast e r volcano, you run with the pleasure. Sing to the bar, we will sail to the east, and all hands shall rise to the core. a s Go the shell, the like ground shepherd. a From this moment, t h a t s rightly attained as your view. It's so, a sound so? out the g o l Him. To move and to chant all the course of the s e s i o n As rhythm raced inside, the ship came alive and w a s s t r u c k e of the soul of the c e n t i o n And raised their head to space beyond all the mass of the mountains, of the sun gave a h a d El Big Bang. El mensaje de Big Bang. Big, big, big, big. Viaja portado en señales de radio. radio. En procura de alguna otra civilización. Big, big, big, b a n g En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Big Bang. bang. bang. En internet se escucha nuestro mensaje a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, QSP más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J y Rectafinal Radio. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y, por supuesto, de Frecuencia Cero. Si existiera realmente una teoría unificada completa, esta determinaría presumiblemente nuestras acciones. La teoría misma determinaría el resultado de nuestra búsqueda de ella. ¿Y por qué razón debería determinar que llegáramos a las verdaderas conclusiones a partir de la evidencia que nos presenta? ¿No podría quizá determinar igualmente bien? Que extrajéramos conclusiones erróneas, o incluso que no extrajéramos ninguna conclusión en absoluto, de tal forma que la inmensidad tan solo se presente ante nosotros como espacio sólido. どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど Basándonos en el principio de la selección natural de Darwin, podemos tomar la idea que en cualquier población de organismos autorreproductores habrá variaciones en cuanto al material genético como en la educación de los diferentes individuos. Estas diferencias supondrán Que algunos de ellos sean más capaces que otros para extraer las conclusiones correctas acerca del mundo que nos rodea y para actuar de acuerdo a ellas. Dichos individuos tendrán más posibilidades de sobrevivir y reproducirse, de forma que su esquema mental y de conducta acabará imponiéndose.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 A q k i u e c o a l e a n o de Gigantes Gentiles, a Mariano b u g a r í n por publicitar nuestro trabajo en su blog La Otra Música, donde podrán informarse de todas las novedades del rock progresivo y sinfónico internacional. A Icarus Music por su aportes de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Al departamento de edición de frecuencia cero en la figura de nuestro querido amigo Leo Montenegro, ¿eh? un gran creador y, por supuesto, observador de los cielos. En la conducción, Jorge Ingenieros, Operación Técnica y Puesta en el Aire, Edgardo Ucielo, otro creador, sí. Dirección General Hernanda Isich. Un gran saludo a nuestros queridos amigos Javier y Luca. Esta es una realización de B y Asociados para Frecuencia Cero. Podes comunicarte con el programa a través del mail bigban a frecuencia c o com punto ar o visitar nuestra página www.bigbanradio com ar. Como siempre, un gran saludo también a nuestro querido amigo Adrián. Será hasta la semana que viene. Chao.